Se detectaron ayer tres nuevos casos, ya había trece, suman d i e c i s é i s s e t á prácticamente todo el pueblo aislado?、Eh, sí, prácticamente está todo el pueblo aislado. Como vos dijiste, tuvimos primero t r e casos e c y en el día de ayer tres más, sumaron a d i e 16. Sino que los, los casos, los tres de ayer, ya estaban aislados. Así、uh -huh. que ese fue un, un alivio, ¿no es cierto?、Uh -huh. Pero sí está casi todo el pueblo aislado, todas las familias aisladas. Este, cumpliendo n o es、cierto? con i e r t c o lo que corresponde, trabajando acá con, con la posta sanitaria muy bien y con la, con la zona, ¿no es cierto? Así que están siendo todos bien atendidos y nada ha pasado a mayores, gracias a Dios, hasta el momento.、Uh -huh. eh, Hugo, ¿cuántos habitantes tiene el o v e n t u a l Tenemos 167. Ajá, bien. Pero、eh, a, a estos 16 contagios han obligado a aislar a varias familias del pueblo, a casi la totalidad, le diría. Sí, sí, correcto, porque uno de los, de los que dio positivo es este, el capataz del municipio, ¿no es cierto? Y bueno, por ende tuvimos que cerrar el corralón municipal、eh, y a i s l a r a todo el personal. Y, y la municipalidad también está trabajando con, con una encargada por el tema guía, todo. Y bueno, y yo que como no estoy aislado tampoco, así que estamos yendo una empleada y, y yo al municipio, por lo menos hasta la semana que viene, Porque ya la semana que viene, el lunes, ya este, casi todos quedarían, este, cumplirían el aislamiento y ya medio cálculo que pasaríamos al tema este, ya normal. Pero con, con respecto al tema epidemiológico, si querés, estoy acá con la encargada de la posta,、uh -huh. la enfermera Silvia Morán, si querés hacerle alguna pregunta. Sí, cómo no, cómo no. ¿Me escucha, Silvia? Sí, buen día. ¿Cómo le va? Lautaro y Valentina lo s saludan desde acá del estudio, Silvia. Un gusto. Sí, igualmente. Silvia, ¿cómo vienen trabajando ahí con el tema del, de los testeos del COVID?、Eh, bueno, cuando nos apareció el primer caso, porque、no、fue nuestro primer caso de, de toda la pandemia, ya llevábamos un año y pico de pandemia y no habíamos tenido ningún positivo.、Uh -huh. Así que, bueno, cuando apareció el primer positivo, este, se aisló. O sea, el primer positivo nos apareció el martes pasado,、eh, ya la había, habíamos aislado a, a la paciente el día lunes nomás, porque bueno, yo creo que siempre se presentan al, a la, la consulta médica y de acuerdo a los, si presentan síntomas ya se, se los aísla ese mismo día hasta tener un resultado de, de los hisopados.、Uh -huh. eh, nosotros hasta ese momento no realizábamos hisopado en la posta sanitaria porque bueno, Eh, ya el, como le digo no habíamos tenido nunca caso así que por ahí aparecía alguno con síntomas o sea pacientes aislados y se, le, se los llevaba hasta el hospital de victorica donde ahí les realizaban、eh, los h i s o p a d o s sea que se le hace el, el test rápido y la pcr、uh -huh. así que bueno、eh, el martes trasladamos a la paciente e s a para hacerle los h i s o p a d o s y bueno al mediodía pasado el mediodía nos dieron el el positivo y ahí ya comenzamos a aislar a todos contactos estrechos、uh -huh. y al otro día nomás、eh, ya apareció el, el, el otro por el otro aparecieron más pacientes con síntomas así que ya se los aisló así que este, bueno trabajado hacer o n la jefa de zona、eh, porque ella es la médica que viene y me realiza consultorio bien así que Este, pero bueno, por lo menos、eh, hemos tenido la suerte de que no, no hemos tenido que sacar a ningún paciente del pueblo. Bien.、Eh, han, por decirle ya mañana,、eh, o sea, a partir de luego a la noche, a las 12 de la noche, ya la mayoría estarían recibiendo el alta médica, tanto como los positivos que tenemos, porque de los 16 positivos,、eh, creo que me van a, van a quedar dos o tres nada más.、Uh -huh. El resto ya estarían de alta y han podido cursar la enfermedad, o sea, toda la,、eh, sí, la, la enfermedad en su casa, en su domicilio, este, con síntomas leves. Bien, ¿se pudo determinar el, el nexo epidemiológico de, de estos casos? Sí, sí, sí, por suerte sí.、Ajá. Así que este, la mayoría, o sea, en realidad los positivos están dispersos entre s En tres casas.、Eh, o sea, serían tres domicilios donde se, se contagiaron,、eh, se contagió todo el grupo familiar. ¿Y se dio por una、eh, reunión social, Silvia?、Eh, y sí, sí, en realidad sí.、Eh, este, para Semana Santa, bueno.、Eh, uh -huh. don, o sea, se juntaron para ahí, vino,、eh, se juntaron para en una comida y ahí. Comenzaron a aparecerlo. s Ahí fue el nexo del, del contagio. Claro. Esto muestra también, digo, ¿no? Como un pueblo que no tuvo casos durante más de un año, aparece uno, hay una reunión, un encuentro social, una juntada, y puede dispararse y puede terminar aislándose todo el pueblo. Digo,、eh, ¿cómo de un momento para otro puede cambiar absolutamente la situación epidemiológica? Sí, realmente es así. Imagínense que. De, de estar un año y pico sin ningún caso, o sea, sin ningún nada, de pronto, bueno, un día me pasan el resultado de los bisopados que habíamos realizado y de,、eh, me saltan 10 positivos.、Uh -huh. que imagínese que、eh, el subsecretario de, de la zona, la parte de epidemio de Santa Rosa, este, no entendían qué había pasado.、Uh -huh. Pero bueno,、eh, Este, para el que está afuera lo ve y, y bueno,、eh, o sea, sí, o sea, no entienden cómo puede en, en, en poquitos días、eh, aparecer tantos casos, pero bueno, en realidad por suerte fue que eran todos convivientes, este, que habían surgido más o menos, que en realidad、eh, son de dos meses, o sea, son dos, dos nexos de dos,、eh, sí, dos contagios diferentes. Ajá, bien. Uno, Eh, o sea, de dos familias.、Bien. Pero, o c o m o es?、Eh, en realidad fue eso. t、eh, Silvia, ¿y usted、eh, alcanza a cubrir toda la demanda? Digo, ¿Está Digo, o sola ahí trabajando? ¿Cómo es su día a día、eh, trabajar en un pueblo pequeño de la provincia de La Pampa teniendo que atender una situación de este tipo?、Eh, no, por,、ah, por suerte. Después de haber estado pues, siete años y, media, años y medio sola trabajando,、eh, el, este último mes me habían mandado, o sea, me, me pusieron otra enfermera.、Uh -huh. eh, así que somos dos. Por, o sea, realmente fue suerte porque, bueno, justo cuando llegue esta chica,、eh, a la semana,、eh, salta todo.、Eh, así que, bueno, no, tuve ayuda.、Uh -huh. <risa> Por suerte tuve ayuda, pero sí, si no se hubiese complicado bastante. Y con el Entonces, tema de la vacunación, ¿usted está vacunada? ¿Se ha podido vacunar a la gente del lugar? Sí, o sea, bueno, se vacuna como en, todo la, en todos los vacunatorios de la provincia,、uh -huh. eh, O se a se vacuna a la población que re, me autorizan a vacunar. Claro.、Uh -huh. eh, nosotros, con el personal de salud que、eh, de acá, d e o sea, Los cuatro que trabajamos en la posta sanitaria, los dos, de los cuatro estamos vacunados con las dos dosis de, de, de las vacunas para el COVID, así que bueno, estamos, estamos protegidos. Eh, Silvia, eh, ¿la gente colabora,、eh, utiliza el barbijo? Bueno, ahora están casi todos aislados, pero、eh, ¿usa el barbijo en el pueblo o por ahí se confía y sigue haciendo la vida previo a la pandemia, como, como era la vida antes de la pandemia? Y bueno, ahora, o sea, es como que cuando em, empiezan a aparecer casos y casos y casos, bueno, como que como, toman los recaudos, pero bueno, creo que veníamos medio relajados、uh -huh. y bueno, y pasó lo que pasó.、Uh -huh. eh, pero bueno, sí, o a sea, la gente, en los, en la, en los tenemos poquitos negocios, hay dos negocios en el pueblo, l、eh, e exige ir con, los, con el barbijo puesto. Uh -huh. Como en todos los lugares, ¿no? Se hace la trazabilidad,、eh, está el famoso alcohol en gel en la entrada,、eh, pero bueno. ¿Los negocios、eh, permanecen abiertos ahora? Uno solo, porque el otro es una, es una de las familias que, está, que están con COVID positivo. O sea,、bueno. solamente queda un negocio abierto en Loventué. Exactamente.、Bien. Así que bueno, pero bueno. De todas maneras, el, el, el señor de la d e s p e n s a debe estar、eh, medio relajado porque vamos poquitos a comprar. Claro.、Eh, aislados tenemos que hacer los mandados. Claro. Y, y, y la, la comunidad solidaria, digo, los pocos que, están, que no están aislados, ¿colaboran con el resto? ¿Le llevan alimentos? ¿Le brindan asistencia, ayuda? ¿Están conectados permanentemente? Sí, sí, sí. Imagínese que, bueno, como dijo el intendente, que son 160 y pico de. Bueno, tenemos, gracias a, la, a, la, a las redes sociales, tenemos un grupo en WhatsApp donde está、eh, todo el pueblo o al menos hay un integrante de cada familia en ese grupo. Claro, Así bien que es、bueno, eh, la, la pregunta de todos los días, ¿alguien va a Victorica o se publica en el, en el grupo? Vamos a Victorica, ¿quién necesita algo?、Eh, el intendente, bueno. Se、toma a veces nos llaman, toman una lista de pedidos y salen a Victorica a traer cosas, porque hay cosas que acá en el pueblo no las conseguimos,、uh -huh. así que bueno, se, se busca a Victorica y lo mismo pasa con el resto de las, o sea, con los pocos que han quedado sin aislar, este también, cuando van a Victorica avisan que van a ir para, para traerle las cosas que, que necesitan. Bien.、Eh, Silvia, usted es Morales de apellido, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Por aquí los chicos de, de la web me preguntaban. Desde aquí, desde Radio c e r m é s le mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, la felicitamos por todo este trabajo que viene realizando desde el inicio de la pandemia, por su compromiso y por todo lo que está haciendo en este momento por la localidad de Loventuel. Le agradecemos mucho, Silvia. Bueno, muchísimas gracias.、Eh, y, bueno, gracias por hacernos el, la nota y que. Se vea, o sea que el, el resto del, de la provincia por ahí、uh -huh. se entere cómo se trabajan en los p u e b los chiquitos. Bien.、Eh, Silvia, le, preg le pregunto:、eh, ¿está el intendente? ¿Por ahí está el jefe comunal? Sí, acá, acá, acá pasa con usted. Bueno. Sí, te escucho. Hugo, disculpe la, la, la última pregunta que le hacemos.、Eh, tuvimos algunos problemas para comunicarnos con usted. Lo llamamos varias veces a un teléfono fijo, a un teléfono celular. ¿Hay problemas de conectividad en este momento en Lo v e l t u e l Sí, hay problemas de, de, de señal todo, pero gracias a Dios ya viste en los pueblos que, de la zona ahora, q u en varios pueblos de la provincia de La Pampa, donde el gobierno provincial va a hacer los nuevos tendidos. Para, para, la, para tener muy buena este, señal y todo, así que en una de esas、eh, también fue este, la localidad de Loventué, con una inversión que va a ser el gobierno de 3 millones de pesos,、eh, donde gracias a Dios ya vamos en, en cerca de 3-4 meses, ya se va a estar haciendo la obra. Mientras tanto, hay que soportar la mala conexión. Mientras tanto, estamos soportando un poco la mala conexión, pero gracias a Dios te, ya el gobierno provincial. Eh, vio la, el problema que teníamos y bueno, este, hemos, este,、eh, gracias a Dios, con esta obra que viene muy bien para la, para la localidad. Así que, bueno, como siempre agradecido con el gobierno provincial, ¿no es cierto? Que también se está acordando muy mucho de los pueblos chicos.、Uh -huh. Y bueno, trabajando, como ya te contó la enfermera, este, codo a codo con, ¿no、es cierto? con el municipio, la posta, la escuela y, y, ¿no、es cierto? y los, los jefes de zona que, que tiene la posta sanitaria. Así que del municipio también llama los, estamos llamando a los que están aislados, se les lleva mercaderías si necesitan, desde el municipio se asiste. Y, y bueno, y esperando ¿no、es cierto? las medidas que tome el gobierno provincial para ¿no、es cierto? ponerlos a, a disposición del gobierno. En lo que mejor sea para la población de Loventuelo y de la provincia de La Pampa. Gracias, Hugo. Un fuerte abrazo.